Aunque parezca difícil de creer, aún son muchas las personas que dudan de la existencia de Dios, bien sea porque se declaran directamente ateos o porque se reconocen como gnósticos, es decir, que no quieren saber o creen que no pueden saber si Dios existe o no. Ahora, cuando estas personas se encuentran creyente, lo que normalmente sucede es que se burlan de él, haciéndolo ver como un tonto, porque ellos piensan que creer en Dios es sencillamente una completa tontería, que es un asunto de personas ignorantes, de crédulos que no usan el cerebro. Pero ¿es en verdad cosa de tontos creer en la existencia de Dios? Bueno, este entrenamiento Día, del día de hoy tiene precisamente ese objetivo El objetivo de mostrarte que creer en la existencia de Dios No es ninguna estupidez, no es cosa de ignorantes, no es cosa de tontos Hoy vamos a ver que no hay que dejar de usar nuestro cerebro para creer en Dios como dicen algunos ¿Por qué? Porque existen pruebas y pruebas racionales que nos aseguran la existencia de Dios ¿Por Pero la pregunta que vamos a responder en primer lugar es, bueno, ¿cómo podemos demostrar racionalmente que en verdad Dios existe y que no es una tontería creer en Él? Quiero decirte esto, escucha, el hecho es que solo se conocen dos formas confiables de determinar una verdad para saber si algo es cierto o no lo es cuáles son esas dos formas confiables en primer lugar es el método científico que es la primera forma y el segundo método o la segunda forma es el método histórico legal y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a examinar ambos métodos para determinar cuál es el más adecuado a la hora de encontrar la verdad acerca de la existencia de Dios Comencemos pues, en primer lugar, con el método científico. ¿Qué es el método científico? Bueno, como su nombre lo indica, es el método que usa la ciencia para determinar si algo es verdadero o falso, si algo es verdad o algo es mentira. ¿Cómo lo hace? ¿En qué consiste? Bueno, El científico determina la veracidad o la falsedad de cualquier hecho mediante la continua repetición de ese hecho. Por ejemplo, si un científico quiere comprobar Si es verdad que los perros escuchan sonidos más graves que los que escucha el ser humano, entonces el científico viene a su laboratorio, consigue 120 perros y una serie de instrumentos que produzcan sonidos graves y una serie de instrumentos que puedan medir las reacciones de los animales. luego El científico empieza a repetir estos sonidos graves con cada uno de los perros y empieza a tomar nota y a medir con sus instrumentos las reacciones de cada perro. Y eso nos ayuda a entender en qué consiste el método científico. Escucha, el método científico sencillamente llega a la verdad repitiendo los hechos una y otra vez de una manera controlada. Pero es muy diferente el segundo método. ¿Qué es el método histórico legal? Hagamos lo mismo con el método histórico legal que hicimos con el método científico Respondamos en primer lugar, ¿qué es el método histórico legal? Bueno, el método histórico legal es el que se utiliza para probar la veracidad de hechos históricos Escúchalo, y hechos irrepetibles En todos los asuntos que nosotros conocemos, como el descubrimiento de América, eh, la cultura egipcia y todo lo que hicieron, eh, las hazañas y la existencia de Simón Bolívar, en todos estos casos y todos los hechos de la historia, la verdad o la falsedad de ellos se determina mediante este método. ¿En qué consiste el método legal? Bueno, el método legal determina la verdad de Egipto. Algo o la falsedad de ese hecho basado en el peso de las evidencias ¿Por qué es necesario? Porque no se puede repetir un hecho histórico Pero lo que sí se puede hacer es reunir las evidencias Toda clase de evidencias que estén relacionadas con ese hecho Y Cuando hablamos de esas evidencias debemos conocer que ellas, las evidencias suelen ser de tres clases En primer lugar encontramos las que se denominan las evidencias orales Que consisten en recopilar el testimonio, las declaraciones de los testigos oculares del hecho Aquellos que estuvieron ahí presencialmente y que lo vieron Con el ejemplo de las hazañas de Bolívar, tendríamos que acudir a la gente que estuvo allí y que transmitió oralmente sus hazañas, su historia. La segunda clase de evidencia son las evidencias escritas. Y estas se refieren a recopilar y analizar los documentos que registren información acerca del hecho que estamos investigando. En el ejemplo de Bolívar, tendríamos que mirar si él mismo o algún otro, una persona cercana a él, escribió, realizó documentos que contemplaran, que recopilaran sus hazañas. Esas serían las pruebas, las evidencias escritas. Y la tercera clase de evidencia son las evidencias físicas. Y las evidencias físicas se refieren a la recopilación física y el análisis y la exhibición de objetos existentes que estén relacionados con el caso que estamos investigando. En el ejemplo de las hazañas de Bolívar, tendríamos que mirar si la gente que estuvo a su alrededor guardó su uniforme, su espada, utensilios que él usara, si se conoce su casa, y registrar cada una de estas evidencias físicas. Ahora, lo que sucede, en este caso del método histórico legal, es que la suma de las evidencias es lo que nos llevará a concluir si el hecho es real o no. En el caso de Bolívar, pues miraríamos, gracias a esa suma de evidencias, si él existió realmente y si sus hazañas fueron verdaderas. Ahora, escucha. Es importante este método porque toda la historia que aceptamos sin ningún reproche, sin ningún pero y la aceptamos como cierta, ha sido determinada mediante este método. Es más, la justicia, los jueces, los juzgados en todo el mundo para determinar la culpa o la inocencia de alguien no usan el método de la ciencia porque son hechos, ellos están probando cosas que no se pueden repetir. ¿Qué usan ellos? Bueno, ellos usan el método histórico legal para probar en cualquier caso si alguien es culpable o inocente. Y esa es la prueba correcta histórico-legal. Ella llega a la verdad mediante la suma de las evidencias. Ya tenemos claro en qué consisten estas dos pruebas. Ahora veamos lo que nos interesa. ¿Cuál de estas dos es la más apropiada para este caso? ¿Será el método o la prueba científica o es el método Y la prueba histórica, cuál es la más apropiada para el caso de la existencia de Dios Ahora, cuando analizamos ambas tenemos que reconocer de manera sensata Que la prueba científica es algo limitado en el caso de la existencia de Dios Entiéndeme, muchas personas tienen la opinión de que si algo no se puede probar científicamente Entonces no es verdad Pero esto es algo completamente equivocado ¿Por qué? Porque la prueba científica se limita a probar hechos que se pueden repetir en un laboratorio o algo similar Pero la prueba científica no sirve para probar hechos históricos que son irrepetibles Te lo vuelvo a decir, la prueba científica no sirve para probar cosas que no se pueden repetir Y los hechos históricos no se pueden repetir Por lo tanto, la ciencia no puede probar ningún hecho histórico Se sale de sus capacidades La ciencia no puede probar hechos irrepetibles No está en sus capacidades La ciencia, por tanto, no puede probar nada acerca de la existencia de Dios Porque la existencia de Dios es un hecho histórico histórico porque quizás Dios vivió en el pasado pero ya no vive o estuvo en este lugar pero ya no está por tanto es algo que no se puede probar científicamente porque no podemos meter a Dios en un laboratorio me estás entendiendo Escúchame, no podemos hacerle pruebas a Dios ni mediciones de tipo científico, así que alguien que dice que solo va a creer en Dios cuando se lo demuestren científicamente es alguien que no sabe ni siquiera lo que está diciendo porque la ciencia no puede demostrar que Dios existe, pero tampoco puede demostrar que no existe, así que en el caso de De la existencia de Dios, la prueba histórica es la apropiada, la prueba histórico legal. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser estudiado en un laboratorio. Por tanto, el único método apropiado para determinar su existencia es el método histórico legal. Y eso quiere decir que debemos encontrar, que debemos recopilar evidencias que sean contundentes mediante las cuales podamos determinar, Esa verdad acerca de la existencia de Dios Y esto nos lleva a una pregunta, escúchala ¿Hay acaso evidencias que nos ayuden con este asunto? ¿Hay en realidad evidencias que nos ayuden eh, a probar la existencia o inexistencia de Dios? Pues quiero decirte que hay cuatro grandes evidencias que son suficientes para demostrar que la existencia de Dios no es una tontería sino todo lo contrario Dos de ellas son evidencias físicas que son el universo y el hombre Una de ellas es una evidencia escrita y me refiero a la Biblia Y dos más que las podríamos llamar evidencias históricas, evidencias orales o vivientes que son Jesucristo y la iglesia. Y digo que ellas son evidencias por una razón contundente. ¿Por qué? porque qué estas son evidencias que prueban la existencia de Dios? Sencillamente porque si Dios no existe, entonces... No existe ninguna explicación sensata, honesta ni racional para ninguna de ellas. Si Dios no existe, no tenemos cómo explicar el universo, el hombre. Si Dios no existe, no hay explicación para la Biblia. Si Dios no existe, no hay explicación para Jesucristo. Ok, vamos a comenzar hablando de el universo y el hombre, que son las evidencias físicas el universo y el hombre. Ahora, como te dije anteriormente, el universo es la más grande evidencia física de la existencia de Dios, también el hombre, pero ¿por qué los dos? Sencillo, porque si Dios no existe, no hay ninguna explicación sensata, no hay una explicación honesta ni inteligente ni para el universo ni para el hombre. Déjame explicarte cómo eso. Mira, solo existen dos opciones honestas a la hora de explicar tanto la existencia del universo como la evidencia del hombre. ¿Cuáles son esas dos explicaciones honestas? En primer lugar la del ateo y en segundo lugar la del creyente. Examinemos cada una de ellas. ¿Cuál es la explicación que el ateo da del universo y del hombre? Bueno, el ateo explica la existencia del universo mediante la teoría del Big Bang y explica la existencia del hombre mediante la teoría de la evolución. Y en pocas palabras, estas dos teorías dicen lo siguiente. En primer lugar, que el universo se originó de la nada, que es el producto de una gran explosión que sucedió por accidente, Ese es el Big Bang y que la materia que es una masa sin vida ni inteligencia es la causa de todo Y pues la teoría de la evolución nos habla que esa materia luego evolucionó hasta producir todas las especies hasta llegar al hombre Esa es la explicación del ateo Ahora veamos la explicación que el creyente da tanto del universo como del hombre La explicación del creyente es la siguiente. El creyente cree lo mismo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice que el universo fue creado por un ser infinitamente poderoso e inteligente. Nos dice que este ser maravilloso planeó y creó el universo con su infinita inteligencia y su infinito poder. Nos habla que ese ser inteligente es precisamente la causa tanto del universo como del hombre Ahora, ¿qué tiene que ver estas dos explicaciones con la existencia de Dios? Bueno, nos ayudan precisamente a contrastar, a comprobar si Dios existe o no ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a examinar estas dos evidencias La explicación que la Teodá del universo y del hombre De su origen Y la explicación que el creyente da de cómo se originaron el universo y el hombre. Y la cuestión es sencilla. Si descubrimos que la explicación más sensata, más honesta y racional para el universo y para el hombre es la del ateo, entonces concluiremos que Dios no existe. Pero... Si por otra parte llegamos a la conclusión de que la explicación más honesta, más sensata, inteligente, racional es la del creyente Entonces tendremos que concluir que Dios tiene que existir Vamos entonces a analizar las dos evidencias, el universo y el hombre